Hola. ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Una vueltita más en la espiral, una vuelta más del caracol. Acá estamos, esto es Paraguay Vive, es la parte número 21 de la segunda etapa. Mi nombre es Ángel Fernández Yechman, estamos en el estudio de la, de la retaguardia, en el estudio Víctor Basterra ese hombre que sigue poniéndole letra, cuerpo e historias a los dramas que pretendieron ser ocultados, tapados, desaparecidos en la causa de la ESMA. Gracias Natacha Bianchi por estar ahí, a cuatro manos, 15 neuronas, a full. Y acá está Luciano Arruga, Y es un desaparecido, es un desaparecido más en la democracia, en los, en los vuelos del poder. Hay un poder que no siempre es el que sale en los medios de comunicación, que es el otro poder, el poder real. El poder que, que comanda las calles, que comanda las vidas de vulnerables, Y esto es Paraguay Vive. Recibimos y distribuimos solidariamente información, convocatorias, denuncias de los pueblos que luchan contra los abusos a los más vulnerables. Y justamente hablando de vulnerables y de luchas y de resistencias, eh, vamos a hablar un ratito de la, del juicio de la masacre de Curuguaytí. Somos observadores. Es una iniciativa de vigilancia ciudadana independiente para exigir transparencia la justicia. somos observadores una iniciativa de vigilancia ciudadana independiente Seguinos en las redes sociales y así es somos observadores seguimos observando y son muchos los ojos las mentes y los corazones puestos eh, sobre la causa de la masacre de kurwaiti y la situación actual es que estaba prevista para, para el día de ayer miércoles la reanudación del juicio oral y público en el caso de Curuguaytí, hubo una serie de recusaciones de parte de los abogados de la defensa que hicieron que esto se vaya retrasando, esta es la sexta ocasión de, de la suspensión y se vio interrumpido en este caso porque el el abogado defensor de los campesinos víctimas acusados del, de la masacre de Curuguaytí, bueno esa masacre en la cual eh, hay 16 paraguayos muertos, 11 campesinos, este, 6 policías y, y un no saber qué pasó Y solamente los que están en el banquillo de los acusados son, son las víctimas que se transformaron en victimarios no solamente supuestamente de los policías sino también de sus propios compañeros campesinos, de los 11. Bueno, decíamos que el abogado Víctor Azuaga apeló nuevamente contra la ratificación del tribunal de sentencia integrado por Ramón Trinidad Celaya, Benito González y Samuel Silvero. Fueron, esta recusación fue llevada adelante por el abogado defensor a partir de lo que se consideró una muestra cabal de prejuzgamiento cuando el presidente del tribunal oral eh, en público y en plena sesión de juicio oral admitió que el apuro para cerrar eh, eh, esta, esta causa por la masacre de Curuguaytí con, los, con la condena ya adelantada a los campesinos era una exigencia tanto de la opinión pública como de la prensa. Por otro lado, el mismo profesional solicitó que la custodia del juicio esté a cargo de efectivos de las Fuerzas Armadas en lugar de los policías, atendiendo a que son parte interesada en el proceso. Esto lo informó la periodista Perla Silguero. A defiende a Rubén Villalba, Felipe Martínez, Luis Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Lucía Agüero, Fanny Olmedo, Dolores López, Alcides Ramírez y Juan Tillería. Ellos están acusados por el homicidio doloso en grado de tentativa, invasión de inmueble ajeno y asociación criminal. Eh, este, este, esta causa mañada, esta causa inventada, eh, sirvió para dar un golpe de Estado blando, un golpe, un golpe de Estado parlamentario eh, contra el presidente constitucional Fernando Lugo, quien mediante una artimaña, un juicio político amañado con, con menos de, de 36 horas, eh, se definió y echó a un presidente constitucional eh, basándose en interpretaciones, diríamos, hasta obscenas de los reglamentos del juicio político. Eh, bueno, luego del de, de desalojo de la presidencia de Fernando Lugo, Arriba Federico Franco, quien era su vicepresidente, y se ocupó sistemáticamente de destruir todos los avances que se habían conseguido en el gobierno de Fernando Lugo. Y sirvió de alfombra para que tengamos el gobierno que tenemos hoy de Horacio Cartes, eh, un empresario que reconoció que nunca tuvo actividad política, es más, que nunca había votado, la primera vez que votó eh, salió presidente. Y sin ningún tipo de desparpajo, eh, él reconoció que fue y compró la interna del Partido Colorado para que sea él el, el presidente elegido y a Villetazo limpio se abrió paso hasta la presidencia de la Nación. Y bueno, y eso es lo que está pasando respecto al caso Curuguaytí y por eso siempre dijimos que la masacre de Curuguaytí es un punto de inflexión, es un antes y después, por las consecuencias. Y también decimos que Paraguay... No es ese lugar que queda a 1300 kilómetros de Buenos Aires. Paraguay es, eh, es una muestra, es una parte integrante de la estrategia de, de retroceso y de división de la patria grande. Bueno, y ahora vamos a escuchar un temita, el Che Guevara de Carlos Puebla, histórico. Bien, ahora, otra guajira, lo eterno. Atraerte un recado de tu pueblo que es mi pueblo, dice el pueblo Glegara que es mentira que hayas muerto. Tu presencia firme y clara como estrella por el Ni en la historia ni en el tiempo ¿Cómo habrían de morirse los hombres que son eternos? del pueblo con presencia firme y clara como estrella repugnante sigue alerta y combatiente comandante Che Guevara y esa era la pretro a cubana ese es Carlos Puebla un luchador guerrillero de la cultura que en aquellos tiempos decidió entregar su arte y su vida llevando canciones donde había pueblos que resistían y bueno y, y, y hoy día como bien dijo el visionario Fidel Castro hace tiempo en aquella ocasión también en que estuvo acá en Argentina de visita, en la época de Néstor Carlos Kirchner, en la Universidad de Derecho. Pudimos tenerlo cerca. Este, y estamos en la etapa de la batalla de las ideas. Estamos en la etapa en que la tentación de la violencia explícita emanada desde los centros de poder es una realidad. Y es una realidad a la cual le tenemos que esquivar, porque ya vemos lo que está pasando en el mundo. Ya vemos que hay, una, hay como una estrategia global de desestabilizar, militarizar, explicitar las confrontaciones y las tensiones sociales. No permitir que existan ejemplos de rebeldía, no permitir que existan rasgos de autonomía y de soberanía en los pueblos que, que no admiten ser dominados. Y la patria grande es, es, un, es una meta, es un objetivo. En el programa anterior, que en esa rapidez que a veces no permite profundizar, porque es como ir planteando temas y temas y temas. El Club Bilderberg, ese centro de, de poder integral, global, en el cual se sientan 120 personas, 120 seres humanos, representando el poder de la economía, el poder de la industria, el poder político, el poder militar, el poder comunicacional el poder cultural. Decidieron que pusieron sus ojos abiertamente sobre América Latina. Y, y ahora vamos, vamos a ir desarrollando en este programa y explicando de qué se trata esto. Y ahora vamos con las noticias del Paraguay. Y en Paraguay se hizo la conferencia de seguridad del Comando Sur de los Estados Unidos. Hubo una reunión, como comentamos la semana anterior, en la cual estuvieron convocados los militares prácticamente de toda, de toda la patria grande, incluido Argentina, Venezuela, Brasil, Ecuador, salvo Cuba, estuvieron todos. Y resulta ser que tenemos que prestar atención, ¿por qué? Porque todos nuestros gobiernos tienen... Eh, explicitado en su constitución y en su organización, el impedimento para que las fuerzas armadas intervengan en cuestiones de seguridad interna. Entonces pareciera ser que el, que el tema del terrorismo no, no cuajó. Entonces les quedaba el as bajo la manga, que es el narcotráfico. Y ahora resulta ser que Eh, la conferencia de seguridad en Paraguay aborda acciones militares conjuntas en el combate al narcotráfico eh, Paraguay fue anfitrión de esta reunión y propuso abordar la cooperación de defensa en respuesta a los desafíos regionales como tema principal de la conferencia de defensa sudamer sudamericana este es un evento anual copatrocinado por el comando sur de los Estados Unidos con un país amigo que en 2015 es Paraguay El general eh, Luis Gonzaga Garcete Espínola, comandante de las Fuerzas Armadas de Paraguay, precedió al general Kelly y dijo que el papel de los militares está en proceso de modificación para corresponder con la característica de los conflictos actuales que también cambiaron. Y esta es una parte, y esta es una parte donde está involucrado, si, si seguimos las noticias, prácticamente toda la patria grande está metida en el tema de los militares Eh, metidos en el tema del narcotráfico que no deja de ser un delito transnacional pero de índole policial y ahora se está transformando en un tema militar entonces no sea cosa que como se utilizaba en Estados Unidos eh, meter preso a los a los disidentes a los periodistas, a los que molestan al sistema por cuestiones de narcotráfico porque como es algo inasible secreto y ahora manejado por las fuerzas armadas Y tenemos más noticias del Paraguay. Peinarán zona del EPP. La Policía Nacional inició ayer un operativo de localización y destrucción otra vez de marihuana en los departamentos de San Pedro y Concepción en la zona de acción del Grupo Criminal Ejército del Pueblo Paraguayo. Las tareas se extenderán por 10 días e incluirán estrictos controles ruteros donde se pedirá documentación a todas las personas y también de los vehículos. El mismo subcomandante de la policía, comisario Luis Mareco, acompaña a las tareas. Decenas de efectivos policiales llegaron ayer al distrito de Santa Rosa de Aguaraí, en San Pedro, eh, Ibi y Aú, en el departamento de Concepción, con apoyo aéreo para realizar sobrevuelos, localizar cultivos de marihuana y proceder a su destrucción. La policía recomienda a la ciudadanía estar munido de sus respectivas documentaciones personales de vehículos para transitar, ya que los controles serán de forma aleatoria y constante, tanto en las rutas nacionales y en los caminos rurales, donde... Durante estos días, ¿qué durará inicialmente el operativo? También se buscará dar con miembros del EPP que mantiene secuestrados al suboficial de la policía Edelio Morínigo y al colono Menonita Alemán Abraham Feer. Entonces acá vemos cómo en, el mismo, en la misma noticia... Por un lado, eh, los tipos salen a buscar, eh, a, a destruir marihuana y por otro lado eh, mandan este, fuerza, o sea, mandan los helicópteros para que hagan un relevamiento de la zona y a su vez le advierten a todos los pobladores que tienen que andar con sus documentos personales porque van a ser controlados y cachados en cualquier momento y cómo existe el estado de excepción. Están suspendidas las garantías individuales en el norte del Paraguay. Esto habilita también a que haya allanamientos sin eh, autorización judicial y sin motivo. Manifestación y caos en el centro de Asunción. En este caso fue, fueron los cooperativistas De, del Paraguay que están en contra de las imposiciones de someterse al IVA a las listas sábanas, o sea mezclan el tema del, del, del, del de la carga impositiva con las listas sábanas, de, que es un tema electoral la movilización generó ca caos en el tránsito ya que se realizó en hora pico la manifestación organizada por la confederación paraguaya cooperativas sobre la avenida Mariscal López Quina Brasil donde decenas de cooperativistas se concentraron para marchar por las calles del centro capitalino El objetivo de este y de las anteriores manifestaciones responde a la defensa de una economía solidaria que sostienen rechazando el, tri rechazando el tributo al impuesto del valor agregado, IVA, al acto cooperativo y a celebrar elecciones de autoridades con el método de listas sábana, Según argumentan, 1.500.000 eh, paraguayos integran el movimiento cooperativo del Paraguay, es equivalente al 23% de la población del país y el 46% de la población económicamente activa. Y en el día de ayer hubo una marcha en apoyo a los colectiveros de la línea 49 que están crucificados con imágenes realmente tremendas de gente con, con clavos sobre cruces de madera reclamando eh, por su estabilidad laboral. Y esta manifestación en apoyo eh, por otros grupos de trabajadores, Al, al, al, a los colectiveros de la línea 49 derivó en una salvaje represión con mucha gente herida mucha gente baleada, este, con balines de goma a corta distancia y directamente al cuerpo y a la cabeza, y esta es otra escena que ya se está haciendo común y cotidiana en el Paraguay, ver paraguayos con la cabeza rota, con los brazos rotos, porque hubo un procedimiento policial, obreros, trabajadores, este, esto es lo que está viniendo en Paraguay a paso redoblado, se viene la represión. A ver, ahora si podemos, vamos a escuchar un recortecito del de general eh, Morel. La sociedad y dentro del equipo de prensa de Paraguay. Acá tenemos, que, tenemos un gran problema con el tema de EPP, que sabemos que son todos malandines, pero que están organizados como si fuera una fuerza guerrillera y quieren... Y tiene 200 abogados comunistas ahí que andan detrás de ellos protegiendo sus derechos humanos y, y tu derecho humano o de tu hijo o de tus nietos no tienen derechos humanos acá una de las principales cosas que hay que sacar es una ley que declare también a esta gente malviviente eh, como eh, se te dio la duda de derechos humanos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 Eh, el caso de los siete policías desarmados que fueron eh, cobardemente asesinados, creo que ahora ya es el tema de derechos humanos, ¿no? que eran buenitos nomás luego y eh, que falta decir que ellos se suicidaron y se murieron por eso, suicidio productivo. Este Esto ya lo, lo, vamos a ir, lo vamos a seguir pasando, ¿por qué? Porque este señor, que, este general Morel, a pesar de no estar en actividad hoy día, él es profesor de la escuela militar, y los militares que están en este momento desplegados en el norte del Paraguay, son eh, alumnos de él, son gente y suboficiales de él. Y así él lo define, es mi gente. Entonces, eh, en otro tramo de, de esta obscenidad explícita de este general Morel, él hablaba de que había que peinar la zona él decía claramente tenemos que peinar la zona ese tema, es esa misma palabra los que pasamos por las catacumbas del Paraguay y cuando, aparte los que, los que pasamos por las catacumbas del Paraguay y yo creo que en este caso cuando esto se escucha en Paraguay son muchos que se les revuelven las tripas escuchar este tono porque todos nos acordamos de estos entorchados cobardes, aprovechadores ¿Eh? nos acordamos de cómo hablaban del ser paraguayo o sea que, que hay, hay también hasta una memoria física de, de estos personajes y el tipo recomendaba peinar el, la zona del EPP y con qué nos encontramos con que menos de una semana después la policía nacional está peinando, o sea siguiendo las instrucciones de este grupo de generalotes este, estronistas que no se fueron que están Que, que hay una represión amañada y también explícita de parte del gobierno del Presidente Cartes, y que hay resortes de, la, de, la, de los eh, organismos institucionales de integración, tanto de la Patria Grande, del Mercosur como de la CELAC, que están siendo aprovechadas para llevar adelante este plan sistemático de destrucción de la patria grande. Y para hacerle recordar a este, a este general eh, Morel, lo que es un ejército glorioso, vamos a remitirnos a una de las peores infamias que tuvimos en la región sur cuando nos dividimos entre nosotros para para hacerle el caldo gordo al imperio británico y destruir completamente a, al Paraguay, que en aquel momento era una nación desarrollada, pujante y libre. Genocidio del pueblo paraguayo en el siglo XIX. Esto fue escrito, esto es una partecita de José Drogs y salió en la revista Gracus. G-R-A-C-U-S. Muy bueno, lo recomiendo. Eh, una síntesis. El 16 de agosto de 1869... 20.000 soldados brasileños acompañados por el ejército argentino enfrentaron las diezmadas tropas del mariscal Francisco Solano López, conformadas en su gran mayoría por niños paraguayos de entre 6 y 14 años. Al llegar al paraje denominado Campo de Acosta Ñú, todos ellos quedaron atrapados en el terreno y rodeados de enemigos. Los chicos estaban disfrazados con barbas postizas, que fueron realizadas con chala de maíz y pertrechados con fusiles hechos con palos de madera. Intentaban parecer a la distancia un ejército bien preparado. La caballería del imperio brasileño, al advertir que solo eran niños los que combatían, arremetió con fiereza y crueldad, degollando y acuchillando a aquellos inocentes. El conde Deu, quien se encontraba al frente de las tropas de la Triple Alianza, Ordenó el exterminio y también prender fuego los, los pastizales del campo de batalla para que de ese modo se quemaran vivos las madres y a los heridos caídos. Más de 3.000 niños murieron en esa batalla como contrapartida solamente 46 soldados brasileños. Esa es una infamia que cargamos históricamente y que... Eh, bueno, Por lo menos eh, difundiendo la verdad podremos de alguna manera asumir eh, esta terrible traición que cometimos como nación en aquel momento de la historia. ¿no? Bueno, y ahora eh, vamos a, antes de pasar a otro drama, a otro drama que está pasando en Europa y que es una muestra de hacia dónde nos lleva el mundo buitre. Vamos a escuchar un tema de un grupo que se llama Oki. Ellos son gitanos, rumanos, ilegales, clandestinos en Europa. Y bueno, vamos a escucharlos. Eso, primero, un gran recuerdo afectuoso, un gran abrazo solidario y fraterno a los, los, los Tribenchi, tribu urbana, que la verdad que hacen la diferencia. Muy, muy buena gente, muy, muy talentosos, muy militantes, muy ocupas, muy buena gente. Y un, un, una pincelada de, de vida, estos grupos de rumanos, obviamente despreciados, discriminados en la Europa, este, venían, venían huyendo de, de Europa del Este y bueno, y la gente se juntaba a tomar un vinito y ellos juntaban unas moneditas y, y las fiestas se realizaban en las calles, tanto en Italia, en Milán, en Florencia, eh, en Europa, en España, en Barcelona, en Madrid, ahí se los podía encontrar y escuchar esta música que es tan característica de ellos. Y esto nos da pie para hablar de las migraciones obligadas del de mundo que nos quiere deparar el mundo buitre en la patria grande. Eh, las conmociones de guerra en, en Medio Oriente, en el Oriente Próximo, en la Europa del Este, en la zona de los Balcanes, hace que haya desesperación. Millones de personas se trasladan de un lado al otro y no tienen dónde entrar. Los, los cercan con alambres de púa, con muros, con ejércitos. En el día de ayer, Austria, esa Austria donde Viena se jacta de ser la cuna de la cultura, sacó su ejército a la calle para combatir a los hambriados, a los desesperados que vienen rompiendo fronteras y que hacen marchas de más de 1.800 o 2.000 kilómetros a pie. Y solamente llegan los más fuertes. Esta es la discrecionalidad que ofrece la cadena evolutiva. Los enfermos, los niños, las mujeres, los débiles, esos van quedando atrás, van quedando en el camino. Y los que, puede, los que pueden llegar, llegan desesperados y cruzan fronteras, y los recibe la Alemania con su cara, con su cara buitre, y hubo una noticia, en, en Alemania incendian centro de acogida de refugiados mientras Merkel denuncia violencia. En Alemania un centro deportivo que fue convertido en centro de acogida de emergencia para refugiados fue incendiado esta mañana en el este de la localidad de Nahüem. En los últimos días la localidad ha sido escenario de protestas contra inmigrantes por parte de grupos de derecha. El incendio ocurrió después de que activistas de derecha se enfrentaran con la policía durante manifestaciones realizadas el fin de semana contra un nuevo refugio para migrantes, situado en una pequeña localidad de las afueras de Dresde. La canciller alemana Angela Merkel denunció el lunes la violencia de manifestantes de derecha contra migrantes. Merkel declaró, había un ambiente agresivo de xenofobia, no es aceptable de ninguna manera, es repulsivo ver a extremistas de derecha y neonazis expresar su odio, pero es igualmente lamentable ver a ciudadanos alemanes, incluso a familias con hijos, apoyar esto marchando a su lado. Estamos hablando en este momento de 300.000 migrantes que tratan desesperadamente de llegar a la Europa. Miles de migrantes eh, huyen de Hungría, antes del cierre de la frontera, mientras Austria saca el ejército a la calle para combatir a los desesperados. Decenas de miles de personas que huyen de la violencia en, los países, en sus países de origen están viajando a través de los Balcanes en un intento por llegar a Hungría, antes de que el país cierre sus fronteras. Muchas personas huyen de las guerras de Siria y Afganistán, viajan en autobús, a pie, en sillas de rueda y carretillas. Cuando lleguen a Hungría, las personas podrán viajar libremente a través de la mayor parte de la Unión Europea. El gobierno húngaro ha dicho que cerrará completamente la frontera el, 21 de agosto, el 31 de agosto. A esto eh, ya está todo alambrado con esos alambres Gillette que supuestamente estaban prohibidos por, por las Naciones Unidas por ser, este, impo, para, para, porque es imposible usar eso para seres humanos y se podían ver las imágenes de las personas eh, saliendo desgarradas por, por entre medio de esos alambres alambrados con tal de tener un poquito más de esperanza y, y los buitres tienen tentáculos y los tentáculos de los buitres eh, son, es una mezcla de, de, de buitre y, y calamar, calamar venenoso este, es un bicho nuevo este. Eh, y, y resulta ser que lamentablemente infelizmente las peores hipótesis sobre el, el tema Nisman cada vez están quedando más blancos sobre negros Eh, desde Estados Unidos dicen que hay una cuenta, que la, ban la cuenta bancaria que Nisman eh, poseía en Estados Unidos tuvo actividad sospechosa por lo menos en 60.0 dólares. Un informe de los organismos de control norteamericanos afirma que la cuenta bancaria que poseía Nisman en ese país evidencia actividad sospechosa, a raíz de transferencias y movimientos de fondos de los que no se pudo establecer el propósito comercial por un monto superior a los 600.000 dólares. El informe, elaborado por los Estados Unidos y girado a la justicia de nuestro país, afirma que la cuenta bancaria abierta en el Merrill Lynch a nombre del fallecido fiscal Alberto Nisman, presenta evidencia, evidencia actividad sospechosa, dado que no se pudo establecer el propósito comercial de los depósitos y movimientos bancarios. Y eh, a resulta de esta comunicación que llegó desde, desde Estados Unidos, eh, el fiscal pidió que se la interrogue a la mamá de, de Nisman y a su hermana. Acá vemos cómo la... la... Ah, y acá también hay involucrado en este tema un tal Stefanini, que transfirió a la cuenta no declarada 150.000 dólares, y este es el muchacho, que, este, este financiista Stefanini, que desapareció misteriosamente en eh, Vicente López. O sea que lamentablemente se va, se va confirmando este, el tema este de, de, de Nisman, la relación con los buitres, Merrill Lynch, y pareciera ser que hay una empresa que depositó ahí que está directamente ligada al hiperbuitre Paul Singer. Y como la violencia no cesa y todo está dado vuelta y patas para arriba y la, la derecha es explícita en todas sus manifestaciones, y Estados Unidos la está pasando muy mal, especialmente si sos negro o latino, la vas a pasar mucho peor. Eh, antes de eso, eh, antes de entrar en, en, en la noticia, vamos a escuchar un reporte que hizo Amy Goodman a un activista, eh, Julian Bond, que murió hace 10 días. Él fue un gran activista por... Eh, contra la segregación y contra la violencia a los negros the torch from Bond to Black Lives Transmitiendo el legado de Julian Bond a Black Lives Matter Amy Goodman y Denny Moynihan La realidad es que las leyes de segregación podrán estar muertas pero el racismo está muy vivo Ese es el hecho fundamental de la vida de cada estadounidense no blanco, incluido el presidente de Estados Unidos. Esto afecta los ingresos, la posición, la educación, la raza lo atraviesa todo. Julian Bond, un activista pionero del Movimiento por los Derechos Civiles, murió esta semana a los 75 años de edad. En 1960, cuando era estudiante de la Universidad Mara de Atlanta, un instituto al que tradicionalmente asistían estudiantes negros, Bond encabezó protestas no violentas contra establecimientos que practicaban la segregación racial, como los restaurantes, los cines y los parques. Bond cofundó el Comité Estudiantil de Coordinación No Violenta, SNCC por sus siglas en inglés, y durante años organizó y registró en el padrón electoral a ciudadanos afroestadounidenses del sur profundo de Estados Unidos. En 1965 fue electo legislador del estado de Georgia, pero los demás legisladores no le permitieron ocupar su banca debido a su oposición a la guerra de Vietnam. Recién tras un fallo de la Corte Suprema, Bond pudo finalmente ocupar su banca. He spoke out early for marriage. Julian Bond fue activista durante toda su vida, defendió desde muy temprano el matrimonio igualitario y fue arrestado frente a la Casa Blanca por manifestarse en contra del aeroducto Keystone XL hace no mucho tiempo. Además, apoyaba el movimiento Black Lives Matter. Black Lives Matter was founded after a Florida jury acquitted George Zimmerman the... Matter, en Español La vida de los El movimiento creció rápidamente tras el asesinato de Margot Brown, perpetrado por la policía hace un año en Ferguson, Missouri, y se ha ampliado de tal manera que ahora tiene más de 25 representaciones a nivel nacional. Black Lives Matter está generando gran alboroto en la campaña presidencial, ya que los activistas interrumpen eventos de campaña para exigir que los candidatos hablen de las cuestiones que son centrales para el movimiento. En un reciente evento de la campaña de Hillary Clinton celebrado en Keene, New Hampshire, se negó el ingreso de cuatro activistas de Black Lives Matter. Danasia Yancy, fundadora de la representación de Black Lives Matter en Boston, dijo en el noticiero de Democracy Now. We Nos fuimos New Hampshire con la intención de confrontar Hillary Clinton. Fuimos a New Hampshire con la intención de confrontar a Hillary Clinton en un foro público. Clinton estaba organizando un foro sobre adicción a las drogas. Lamentablemente, cuando llegamos allí, nos dijeron que no podíamos ingresar al lugar. CNN, Dan Merica, had about their... El periodista de CNN, Dan Merica, informó en Twitter acerca de la exclusión de los activistas y publicó que, según la informaron, se debió a que la sala estaba llena. Yansi explicó que, después de eso, Alguien salió y nos invitó a ingresar a una sala repleta donde podíamos ver el foro y entonces uno de los funcionarios de la campaña se acercó y nos dijo, podemos ofrecerles unos minutos con ella, a lo que respondimos, por supuesto, para poder formular las preguntas que teníamos. To say the least, candidates running for president. Como mínimo se puede decir que es bastante difícil acceder a los que los candidatos visitan frecuentemente, en ocasiones no tienen otra opción que hablar con los posibles votantes. Los activistas de Black Lives Matter han aprovechado estos momentos para desafiar el statu quo y plantear las cuestiones del racismo y la desigualdad ante un público más amplio. Daunasia Yensei le dijo a Hillary Clinton. Usted y su familia han sido personal y políticamente responsables de políticas que han provocado desastres en los servicios sociales y de salud de las comunidades pobres de personas de color a través de la guerra contra las drogas a nivel nacional e internacional que usted promovió como primera dama, senadora y secretaria de Estado. Quisiera saber cómo se siente acerca de su papel en esa violencia y cómo piensa revertirla. Um, a lo que Clinton respondió. Bueno, you know, I, I strongly, this... bueno, estoy convencida y es por eso que estoy en esta municipalidad hoy y las preguntas y los comentarios de la gente lo ilustran de que hay mucha preocupación porque debemos replantear y modificar lo que hicimos para responder a diferentes problemas en la vida, en la política y en el gobierno. Por dar algunos ejemplos, es necesario preguntarse constantemente, ¿esto está funcionando o no? Y si no está funcionando, ¿en qué debemos mejorar? ¿Es what do we do better Julius Jones from the Black Lives Matter movement in Worcester Massachusetts, Jones, Matter, Worcester, Massachusetts también formuló una pregunta a Clinton like, What were the mistakes and how can those mistakes that you made be lessons for all of America ¿Cuáles fueron los errores? ¿De qué manera esos for a moment of reflection on how we treat black people mm -hmm. in this country. Now, I'm not talking about... A, I, look, change. I don't believe you change hearts. I believe you change laws, you change allocation of resources. No creo que uno cambie el modo en que piensan las personas, creo que se cambian las leyes, la asignación de recursos, el modo en que el No se puede cambiar el modo en que piensan todas las personas, pero en última hacer mucho para cambiar cómo piensan algunas personas y algunos sistemas y crear más oportunidades para las que Black Lives Matter has Candidatos, como los candidatos demócratas Bernie Sanders y Martin O'Malley y el candidato republicano Jeb Bush. Las intervenciones continuarán, afirman los organizadores del movimiento. En su sitio web, Black Lives Matter afirma «Hemos puesto nuestro esfuerzo, trabajo por la igualdad y amor por las personas negras al servicio de un proyecto político, sacar el hashtag de las redes sociales y llevarlo a las calles. El llamamiento a que las vidas de las personas negras importen es un grito de lucha por las vidas de todas las personas negras que buscan liberarse». Back in two thousand thirteen, standing in front of the Lincoln Memorial, Julian Bond spoke at the fifth. Julian Bond of the marcha sobre Washington. Sus palabras, pronunciadas dos meses became de la absolución de George Zimmerman, area recordatory of that movement for justice crece in formas that no podemos previous just as I was delighted to be here 50 years ago. Es un placer estar aquí, del mismo modo que fue un placer estar aquí hace 50 años. En aquel entonces no hubiéramos imaginado que estaríamos aquí 50 años más tarde con un presidente negro y una fiscal general negra. Eso es tan solo un indicio de lo lejos que hemos llegado, pero seguimos marchando. Marchamos porque Trayvon Martin se sumó a Emmett Till en el Panteón de los Jóvenes Martínez Negros. Marchamos porque la Corte Suprema de Estados Unidos ha destrozado la ley de derecho al voto por la que luchamos y dimos nuestras vidas. Marchamos porque todos los sindicadores Los económicos señalan enormes desigualdades entre las personas blancas y las negras. Marchamos para ser liberados de la supremacía blanca. Sin embargo, aún nos queda mucho por hacer. No es fácil, pero no alcanza con desear nuestra libertad. Siempre hemos tenido que luchar por ella. O sea que pasó la cabaña del tío Tom, pasó Cuntaquinte, pasó Abraham Lincoln, pasó Kennedy, pasó Martin Luther King, pasó Sarah Parker, pasó el grito de libertad de los negros americanos, norteamericanos y se pensaba que había un avance contra la segregación el racismo, la discriminación la opresión y no hubo, hubo un avance hay algunas algunos gestos displicentes de parte de la derecha blanca supremacista como permitir que haya un presidente negro como permitir que haya una fiscal general negra. Pero al la semana pasada hablábamos de 710 muertos a manos negros, pocos latinos en esa proporción, a manos de la violencia policial en distintos estados de, de Norteamérica. Esta semana ya tenemos que hablar de 720, 725. La cuenta sube semanalmente esto no para, porque nunca paró, porque las cárceles llenas de negros, porque los trabajos eh, que son imposibles de conseguir para los negros, que las facilidades y la pertenencia de los negros en Estados Unidos, nunca fue real. Como decía Julian, hay que seguir marchando, Y, y vemos que los negros, la patria grande, los europeos, los desplazados de las guerras, todos tenemos algo en común. Y podríamos decir que entre varias cosas que tenemos en común, una de ellas es el empecinamiento de las clases dominantes en dar vuelta a esta tierra eliminar o hacer que nos matemos entre nosotros los pobres y desplazados y generar una clase dominante que siga gozando del confort y de la riqueza. Y mientras tanto, el juez de Ferguson, Missouri, dejó sin efecto 10.000 órdenes de arresto en el marco de una serie de cambios al sistema judicial anunciado el lunes. El fallo deja sin efecto las órdenes municipales emitidas antes de 2015 Modifica además las condiciones para la liberación previa al juicio y crea una vía para el reintegro de permisos de conducir a aquellas personas a quienes hubieran sido suspendidos por no pagar multas o no presentarse ante un tribunal de faltas. Eh, esto, esto es consecuencia de las movilizaciones sobre la muerte de Michael, Michael Brown. Ese chico desarmado que con las manos en alto fue acribillado por un policía que fue este, liberado de culpa y cargo. Y, y bueno, y así estamos. Y somos cada vez más clandestinos. Y cada vez somos más los clandestinos. Y un abrazo a Manu. Manu, chao. Папе No, clandestine marihuana ilegal. solo voy con mi pena, solo va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la gran Babilon. Me dicen el clandestino llevar papel argelino clandestino nigeriano clandestino boliviano clandestino mano negra ilegal Y entonces somos todos clandestinos Y ahora vamos con el tema Porque, a ver, yo insisto Tengo una, una mirada integral De las situaciones O sea, más allá del, del síntoma Más allá de lo que se ve en la coyuntura Más allá de lo que nos toca en el día a día Debajo de esto hay una Hay una articulación una articulación de los, de los pocos, de los ricos, de los que dominan. Y la estrategia de ellos no empezó hoy. La estrategia de ellos podemos, para los que quieren leer, investigar, analizar, hay un programa que se llama el programa Umbral 3. Ese es un programa que vio la luz y se hizo público por allá, por los años 80, 1980. Ese es un documento surgido de eh, los centros de, de pensamiento donde está el Pentágono, donde están las empresas, donde están las industrias en Norteamérica. Y ahí hay un párrafo ya dirigido que marca la importancia que tiene el Paraguay para ejercer el dominio sobre la región. Y, y vamos a ver ahora cómo de golpe la democracia, cuando no le sirve... Cuando la democracia a ellos no les sirve para ejercer el poder, este, la desprecian. Como están haciendo ahora en Tucumán, como pretenden este, implantar, inseminar la, la idea de la, de la democracia imperfecta. Y antes de, bueno, algunas cosas, si no se reinventa la democracia, dicen los, los círculos intelectuales de la derecha, el populismo se impone. No se dan cuenta que hay un movimiento popular. El Estado se ha transformado peligrosamente en una fuente de riqueza para parte de un empresariado corruptor y un funcionariato corrupto, negándoles a los ciudadanos el bienestar por el cual paga sus impuestos por lo que... Ya no sabemos si la democracia es símbolo de corrupción o si la corrupción es símbolo de democracia. Esa es una de las consignas de cómo ahora la derecha a la democracia ya no le sirve. Populismo versión moderna es el opio de los pueblos, el populismo moderno como praxis política consiste en halagar al pueblo dándole todo y más con tal de obtener sus votos, no importa a costa de qué, ni siquiera de su empobrecimiento presente y futuro, porque el populismo afuera de regalar y engañar descapitaliza al país y lo lleva a la ruina, esto es lo que están tratando de implantar para derrocar a los gobiernos populares. Eh, esto en el año 2008 hubo un congreso de la Fundación Libertad donde se juntó lo, la flor de la derecha internacional, esto pasó en Rosario, en consonancia con los movimientos de los dueños del campo que quisieron condicionar a la Argentina. Eh, este evento se llamó Los desafíos para América Latina, con un sublema que era entre las falacias institucionales y las oportunidades de desarrollo. Lo que ellos llaman falacias institucionales en los gobiernos latinoamericanos que han llevado también a que lo llamen peligro neopopulista. Y aspiran a cumplir una tarea de gobierno actual donde se está centralizando en los Estados Unidos? No está en la capacidad de hoy hacer una agenda hemisférica, sino un programa a largo plazo que cumpla con las siguientes tareas. A. Preservar la, glob la gobernabilidad en los regímenes más pro-yanquis de la región. B. Obstaculizar y vulnerar el desarrollo y consolidación de la independencia y autonomía política de los gobiernos de la patria grande, creando situaciones de conflicto interno y externo necesarios a un desequilibrio gubernamental. D. Perdón, eh, C. Mediar lo necesario para que los gobiernos moderados, no enemigos de Estados Unidos y de los sectores dominantes, se acerquen más de lo necesario a los desestabilizadores. Apoyar al sector privilegiado de la sociedad, o sea, para ellos oportunidades de desarrollo. En este punto fue clave la de eh, derrocar el gobierno de Fernando Lugo, lo que... Este, consolidaría el poder estronista en el régimen paraguayo. La consultora internacional de las multinacionales que estuvieron formando parte de este grupo es el Deloitte Touch Uh, eh, hizo la mejor definición gráfica del neoliberalismo. Esta consultora dividió el mapa geopolítico del Mercosur en dos. Una parte la llamó Mercosur Business, o sea, negocios, y la otra Mercosur Político. En el primer Mercosur recomendaba inversiones multinacionales porque ahí vivía la clase media y la clase obrera asalariada, con no más de 34 ciudades, con el 26% de la población de los países que componen el Mercosur. Mientras que el Mercosur Político quedaba como desecho social. Y para esto remitimos otra vez al documento Umbral 3 y a las últimas conferencias y resoluciones del Club Bilderberg. Y bueno, y así nos fuimos, y, y como decíamos, estos son enunciados, hay que profundizarlos, escucha y levántate. <música>